Ejecutivo del Colegio Farmacéutico aquí de la Provincia de La Pampa, Miguel Ocio. Miguel, Pablo Cucharini te saluda. Buen día, ¿cómo andás? Hola, buenos días, Pablo. Muy bien. Eh, Miguel, eh, trascendió que mm, el farmacéutico aquí de la Provincia de La Pampa estarían en condiciones de producir ibuprofeno, ibuprofeno eh, para pacientes que están atravesando el coronavirus. A ver, contanos de qué se trata esto. Bueno, eh, esto es un desarrollo que hizo un colega farmacéutico eh, de la provincia de Buenos Aires, el doctor Guillermo García, uh -huh. que lo que hizo fue el ibuprofeno, que es una sustancia que se utiliza como antiinflamatorio, uh -huh. fundamentalmente, es analgésico y antiinflamatorio, y normalmente se, se da por, por vía oral tiene la particularidad de que no es soluble en, en agua. Entonces lo que hizo es generar una forma es, de ese ibuprofeno que se pueda solubilizar en agua y que se pueda aplicar en nebulizaciones. Es decir, de ese modo se llega a los extremos más distantes del, del arco pulmonar y en el caso de los pacientes con COVID positivo, que uno de, de los signos este, de, de la enfermedad es que el virus se acantona este, en, en los alveolos pulmonares, entonces poder llegar a través de una neurización, que no es otra cosa que gotitas muy pequeñas de, de líquido, llegar a esos lugares y eh, generar un, un proceso antiinflamatorio con lo cual favorece la, la respiración este, y, el, y el paciente puede este, oxigenar bien, saturar bien este, la, la sangre con, el, este, con oxígeno sí. y bueno, esto ha sido una, un hallazgo un aporte de, de un farmacéutico un aporte más al arsenal de medicamentos que puede eh, usarse contra la eh, como este gigante es de la enfermedad del de COVID. No, no es que lo cura, sino que es un paliativo y ayuda a atravesar mejor la enfermedad. Sería efectivamente pregunta, claro. y, no, y no reemplaza absolutamente a ningún otro de los medicamentos que se utiliza que son de elección en la terapéutica de, del tratamiento de ...de un paciente con COVID positivo... ...simplemente es un antiinflamatorio... ...que ayuda fundamentalmente... ...a mejorar... Este, ...el cuadro respiratorio... ...de ese paciente... ...y bueno... Eh, ...es un, un medicamento... ...si bien el ibuprofeno es un... ...es un medicamento que está probado... ...y validado desde hace muchos años... Eh, ...y se usa como... Eh, ...un antiinflamatorio... ...efectivo y eficiente... Entonces mm. lo que se buscó acá era ver de qué forma se podía solubilizar en, en una solución, ese, el agua, mm. digamos, para llevarlo a, a los lugares más recónditos del, del pulmón. Él ha compartido eh, la eh, fórmula de, de cómo se fabrica esto. Y Él ha compartido eh, el, el procedimiento, eh, claro. este, lo ha hecho con cuanto farmacéutico preparador Este, se lo hayan solicitado en las capacitaciones este, y ha transmitido la fórmula ha llevado colegas a su farmacia a, a practicar y lo que nosotros hemos hecho es contactarnos con él uh -huh. y dar una, una charla este, informativa y de capacitación a los colegas pampeanos que hacen fórmulas magistrales, no todas las farmacias fabrican fórmulas magistrales, este, entonces aquellos que, que tienen un, un desarrollo profesional en ese sentido, este, los, nos han pedido, y nosotros como institución hemos respondido a ese, a ese pedido, de convocar a este hombre para que nos, este, nos capacite. O sea que ya se y han capacitado ahí... los farmacéuticos los pampeanos que, que... Que quieren las eh, farmacias eh, eh, que eh. muchos farmacéuticos este se dedican a hacer preparaciones magistrales mm. este, que no son muchos no son muchos porque no no no es de estilo en, en la terapéutica este, habitual este, prescribir fórmulas magistrales mm. eh, es, es decir hacer una receta y que el farmacéutico prepare ese medicamento es mm. decir, hoy el estilo es el médico hace la receta y el farmacéutico dispensa una este, dispensa al paciente una especialidad medicinal es decir, un medicamento hecho este, industrialmente ¿está? Claro. Eh, tiene y... una definición más, más técnica no que una especialidad medicinal pero para claro. que la gente entienda es, es un medicamento que se hace este, eh, masivamente a través de la industria y que el farmacéutico lo, lo que hace es solamente dispensar y asesorar Cuanto al, al uso y el seguimiento de, de la no. terapéutica de, este, para la cual está destinado ese medicamento. Mi, Miguel, la fórmula sí, magistral sí. Es, es, el, es la práctica histórica que ha tenido el farmacéutico de preparar un medicamento en la farmacia. Claro. Claro. ¿Y ya lo están preparando aquí el ibuprofeno eh, en la provincia? De esta eh, forma? En este momento, eh, la cuestión es la siguiente: es, todo lo que es el tratamiento del paciente COVID positivo y o, o COVID, este, o, o personas sospechosas y demás, mm. se hace a través de, del sistema público, sí. a través del hospital público. Eh, de modo que la, el uso de los medicamentos y la elección del medicamento la hace un médico que corresponde al sector público. Sí. No hay una receta, este, un, no hay un médico que esté prescribiendo en este momento el eh, buprofenato eh, pero para esto hace falta un médico que prescriba un farmacéutico que esté dispuesto a preparar, cumpliendo con las buenas prácticas de preparación y, y se le puede administrar al, al paciente este, tranquilamente decir, lo que hace el farmacéutico es preparar el medicamento, que ¿no? si no es que uno puede ir a la farmacia y preparame este, este medicamento. No, se, neces se necesita una receta. Se necesita mm. una, una receta mm. del médico, un consentimiento informado del paciente, mm. este, porque ya en algunas otras provincias está más este, eh, ordenado este, desde el punto de vista de la normativa sanitaria y eh, se le pide, se, se hace, se usa por... Eh, ...tratamiento compasivo se llama... Mm. ...es decir... ...cuando no hay otro medicamento... ...que pueda cumplir con... ...la especificidad de ese medicamento... ...y como un recurso extraordinario... ...entonces se dice, bueno, por compasión... ...ante el dolor y ante el cuadro clínico de, de ese paciente... ...se va a administrar este medicamento... Mm. Mm. ...no hay una especialidad medicinal... Eh, es un medicamento que esté fabricado industrialmente que tenga este componente, este principio activo. Entonces, entonces por eso se lo hace eh, como fórmula magistral y bajo esa modalidad eh, este, en este momento. Eh, las farmacias este, preparadoras de la PAMPA, este, la, la los farmacéuticos formulistas, están en condiciones de cuando que surja una receta están en condiciones de dispensarla. Claro. Eh, Miguel, eh, es más efectivo que el ibuprofeno en pastillas ¿Está ha probado son eso? son dos cosas distintas son dos cosas distintas por la, la forma farmacéutica que tienen si la forma ah. farmacéutica es si viene como comprimido, si viene como solución es decir, es líquido este, y no, no, no, no es comparable una ah, cosa con la otra esto es una nebulización en la cual el, el, el principio activo el ibuprofenato llega a las partes al, al, al punto donde está localizado el, la inflamación que produjo el, el virus y actúa ahí, en el sí. sitio este, específico en el caso de un ibuprofeno que tiene pastillas este, el, la persona se lo administra eh, vía oral y bueno, se distribuye en, todo este, en toda la economía del, del organismo, digamos, pero este, no llega eh, en forma tan efectiva claro. al, al pulmón, a los alveolos, como puede llegar esta otra, esta otra preparación, ¿no? Miguel, ¿tenés conocimiento si el sistema de salud público está utilizando eh, este ibuprofeno en los pacientes que están en tratamiento? Eh... Por lo que yo tengo entendido, eh, no lo están utilizando en este momento, sí están uh -huh. este, indagando sobre el particular, uh -huh. no es una cosa que la hayan desechado, este, porque justamente la droga es una droga, cuando digo la droga me refiero al, al principio activo del, del medicamento, uh -huh. es un principio activo probado y validado y su condición de antiinflamatorio es, es, es, ya está fuera de cualquier discusión. Uh -huh. Entonces, este, no es algo nuevo, no es un, una sustancia nueva que hay que hacer todas las pruebas de, de validación desde cero. Uh -huh. Es decir, seguridad y eficiencia con respecto al ibuprofeno ya están demostrados, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, bien, Miguel, no sé si querés agregar algo, si no, gracias por estos minutos con Kermés. No, simplemente que, que bueno, esto es un, un elemento más una herramienta terapéutica más en la lucha contra, contra este virus que está generando estragos sí. en la humanidad. Y hasta tanto eh, aparezca una vacuna que pueda este, neutralizarlo desde el punto de vista inmunológico y todo lo que sirva en, en cuanto a, a poder este, ayudar al paciente a que su propio sistema inmunológico reaccione y pueda este, ganar la batalla contra el virus, y creo que este, quienes estamos en salud lo, lo, lo vemos con, con agrado y con, con orgulloso. Claro. Eh, bien, Miguel, eh, muchas gracias de vuelta y que tengas buen día. Muchas gracias a ustedes y lo mismo con ustedes, buen día. Bueno, el director ejecutivo del Colegio Farmacéutico